q いテ lo que yo te di サポーター Y después de romper el cielo juntos Esta forma tan tuya de hacer el amor Y e s t a l l a r al llegar No no puedo aceptar que hoy te vayas s yo me debes un cuarto de mil batallas Y cobrarme yo no quiero No quiero cobrarlo Solo quiero que tú